Aquella noche ya se me olvidó La herida que me hiciste seguro Explicar no podría por qué razón Nacieron flores tristes sin color Y así como se tira una basura Igual como se escupe agua salada Profundo yoga ti sobre la tierra no hubo nada y si sí, no hubo nada aquí lucervo Y así como se